Cada tarde de domingo tenemos una cita con los más grandes recuerdos. Sergio Belmar conduce Volvamos al pasado de 15 a 19 horas por Lautaro AM 970 y Radio Lautaro.cl. Volvamos al pasado es presentado por Emporio Sánchez Carmona, Cronos Restobar, Juan Saez Fuentes en la Macroferia, Carnes Paulita, Ser Metal, Juan Castro Prieto, Todo Listo, Manuel Yañez o Y coque tu tienda.